Sopa de un pedazo de salchicha Cada año, el rey Francis del poderoso reino de Red Lake organizaba un banquete real para todos los reyes y nobles de los diez reinos Un año, deseaba que su hijo se comprometiera con una de las princesas que asistieron al banquete Pero el príncipe estaba enamorado de la hija del chef del rey Y quería que el mundo viera lo sabia e inteligente que ella era Marí, te lo pregunto de nuevo ¿Quieres casarte conmigo? Eres un príncipe, Alteza Y solo puedes casarte con una princesa No, no puedo No quiero casarme con una mujer Que ni siquiera pueda ponerse unos zapatos Sin que diez sirvientes le ayuden El reino no necesita ese tipo de reinas Necesita una reina que sea sabia e inteligente Las princesas ya están aquí Y el rey desea que te cases con una de ellas Yo sé cómo hacerlo Marí, ¿sabes lo que significa hacer una sopa con un pedazo de salchicha? Hacer sopa con un pedazo de salchicha es un dicho danés Que no significa nada y que lo es todo Es imposible hacer sopa con un pedazo de salchicha Así que, cuando alguien hace sopa con un pedazo de salchicha, significa que no está siendo razonable. Eso significa que suele exigir demasiado. Por otro lado, si alguien logra hacer sopa con un pedazo de salchicha, también significa que ha logrado conseguir algo realmente difícil o algo que se considera imposible. ¡Exacto! Esa noche, cuando todos se reunieron para el banquete real, el rey anunció algo. ¡Deseo hacer un anuncio! Como pueden ver, mi hijo se ha convertido en un buen hombre. Un príncipe apuesto, experto en asuntos de gobierno, esgrima y derecho. Es hora de que se case con una princesa, que algún día se convertirá en la reina de Red Lake. Bien, de acuerdo. Dinos, príncipe de Red Lake. ¿Cómo piensas decidir con quién vas a casarte? Creo que una reina representa el futuro de todo el reino. Por eso, ella debe ser independiente, sabia y discreta. Sí, estamos de acuerdo. Sí, sí, sí. Entonces, si no os importa, dejad que hagamos un pequeño concurso entre las damas que deseen participar. Me casaré con la señora que sea capaz de cocinar una sopa con un pedazo de salchicha. ¿Cómo se hace una sopa con un pedazo de salchicha? Eso tiene que ser realmente horrible. Y seguramente no será saludable. ¿Y cómo hará mi pobre hija una sopa así? Ah, ¡Ella es una princesa! Bueno, si esa es la condición, que así sea. Nosotras somos princesas. Podemos hacer cualquier cosa. Es, ¿Es verdad. Es verdad. Que, ¿Que así sea? Sea? sea. Que así sea? sea. Bien. Tres princesas decidieron participar en el concurso. La primera princesa cogió un pedazo de salchicha gigantesco y viajó por todas partes llevando consigo un gran séquito de guardias y ayudantes. ...para obtener la receta de la sopa. Una noche se encontraba en un bosque. Sus guardias construyeron un campamento para ella... ...pero temprano por la mañana le despertaron algunas risas. Ella fue a la ventana y vio ninfas emergiendo de las flores. Parecían estar discutiendo algo. Cogió el pedazo de salchicha y salió a su encuentro. «¡Hola! ¿Quiénes sois vosotros? ¿Qué estáis haciendo?» Hola, ¿eso que tienes ahí es una salchicha? Sí. Es enorme. Nunca había visto una tan grande. Eso es justo lo que estábamos buscando. ¿Podemos cogerla prestada unos minutos? Claro. Las ninfas volaron alto por el cielo, envolvieron la luz del sol alrededor de la salchicha y crearon una lluvia de gotas de rocío que cayó sobre todas las hojas y flores. Después... Volvieron para devolverle la salchicha a la princesa Muchísimas gracias, princesa Esto... ¿Podríais ayudarme con algo? ¿En qué podemos ayudarte? Estoy buscando la receta de sopa de un pedazo de salchicha Acabamos de hacer eso, princesa Acabamos de hacer sopa con un pedazo de salchicha No sabemos otra forma de hacerla, pero mira Puede que te guste esto La primera princesa Volvió a ver al príncipe con la salchicha No pudieron decirme cómo cocinar la sopa de un pedazo de salchicha Pero me dieron esto Soy alérgico a las violetas Vaya, lo siento <coughs> Supongo que es hora de que la siguiente concursante lo intente Así que la segunda princesa se puso manos a la obra Y fue a pedirle consejo a su sabia abuela Sopa de un pedazo de salchicha, ¿verdad? Para preparar eso, debes buscar la sabiduría, alimentarla con imaginación y expresarte con el corazón de un poeta. Hmm. Busca la sabiduría, avívala con imaginación y exprésate con el corazón de un poeta. Vale. Soy una princesa, puedo hacer eso. La princesa no entendió lo que su abuela le había dicho. Ella reunió a todos los eruditos, pintores y poetas de su reino Y fue a ver al príncipe Su Alteza, tengo el secreto de preparar una sopa con un pedazo de salchicha ¿En serio? Todo lo que se necesita para cocinar una sopa de un pedazo de salchicha es reunir sabiduría Alimentarla con imaginación y hablar con el corazón de un poeta Así que, aquí están todos los sabios de mi reino para aportar la sabiduría, los pintores para la imaginación y los poetas para expresarlo. Eh, querida princesa, el concurso era para ti, no para eruditos, pintores y poetas de tu reino. Pero, su alteza, yo soy una princesa y una princesa nunca hace nada por sí misma. Creo que ha llegado la hora de la tercera concursante Así que la tercera princesa decidió probar suerte Ella viajó mucho por el reino Un día llegó a un pueblo y escuchó unos ruidos Como si un par de niños estuvieran peleando Seré la primera en cogerlo, yo lo vi primero No, yo lo hice, lo cogeré primero No importa a quién lo vio primero. Conseguid de una vez un tazón de leche para este pequeño cachorro. Dejad de hacer sopa con un pedazo de salchicha. ¡Oh! ¡Sopa de un pedazo de salchicha! Disculpe un momento, señora. ¿Sí? ¿Podría usted darme la receta de la sopa de un pedazo de salchicha? ¿La receta? Sí, soy una princesa. Le recompensaré generosamente si me da la receta. Por favor. No hay manera de hacer una sopa con un pedazo de salchicha. Pero yo solo... Hacer sopa de un pedazo de salchicha es un dicho danés. ¿Qué significa ser tonto e irracional? O tratar de hacer algo que es imposible. ¡Ah! Oh, ¿Entonces no existe una sopa que se pueda cocinar con un pedazo de salchicha? No, Alteza. ¡Ah! Oh. La princesa volvió a la corte y lo contó todo. Como puede ver, Alteza. No existe una sopa que se pueda cocinar con un pedazo de salchicha. ¡Esto es terrible! ¿Has hecho que nuestras hijas luchen por nada? ¿Cómo te atreves a tratar así a nuestras princesas? Mi pobre hija viajó por todo el reino para conseguir la receta. Sí, lo hizo con cien sirvientes. Solo con cien sirvientes... ¡Pobrecita mía! ¿Y todo esto para nada? ¡Vengaremos este insulto! ¡Sí, lo haremos! ¡Habrá guerra! ¡Sí, habrá guerra! ¡Habrá guerra! ¡Sí, habrá guerra! ¡Sí, habrá guerra! ¡Sí, habrá guerra! ¡Esperen, Altezas! Existe una sopa que se puede hacer con un pedazo de salchicha. ¿De verdad? ¡Sí! Enséñanosla. Y no lo creeremos hasta que no la hayamos probado. Muy bien, Altezas. Traedla. Gracias. Bien, esta sopa especial tiene tres ingredientes. Primero, cogemos agua y la ponemos a hervir. Luego, añadimos los pedazos de salchicha. Por supuesto, este es el ingrediente más importante. Y luego... ...está la tercera y última cosa especial que necesitamos. ¿Y qué es? Es la razón por la cual esta receta no es muy conocida. ¿Pero qué es? El oro fundido de tres coronas reales. ¿Qué? Sí. Esta sopa tan especial no se puede preparar sin eso. ¿No queréis probarla, Alteza? Ahora, los reyes y las reinas... Estaban preocupados, era una gran vergüenza para un rey quitarse su corona Pero ellos fueron los que pidieron pruebas de que esa sopa existía y querían probarla De repente, uno de los reyes tuvo una idea Se levantó y dijo con toda la pomposidad que pudo reunir eh, Bueno, probar la sopa equivaldría a deshonrar a nuestro anfitrión Su Alteza Real el Rey de Red Lake Y nuestra gran cultura real no nos lo permitirá Así que creemos que la sopa existe Y estamos de acuerdo en que debe ser deliciosa Pero no deseamos probarla Por lo que no es necesario que nadie la cocine Sí, no deseamos probarla Sí, no queremos probarla Muy bien, entonces, creo que es justo que esta doncella que finalmente ha logrado traernos aquí a nosotros la receta de la sopa, merece ser declarada ganadora de este concurso. Sí, estamos de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. ¿Joven dama, le gustaría casarse con mi hijo, el príncipe de Red Lake? Estoy de acuerdo. De esta manera... María usó su tacto para salvar a los cuatro reinos de una guerra feroz. Ella también evitó tener que hacer una sopa con un pedazo de salchicha. Ella y el príncipe se casaron y con compasión.